En el canal de YouTube Julio Sánchez Cristo Oficial, los invitamos a recordar al maestro Jairo Varela. Fuimos a visitar a la cárcel en Cali, en la cárcel de Villanueva, a Jairo Varela. A mí se me han violado todos los derechos. Yo no tengo oportunidad alguna de, de salir a. a l i b e r t A d aprender a de moda con Silvia c h e r a s s i La moda no es solamente la moda, la moda siempre va acompañada de un espíritu, va acompañada de, de una ilusión, va acompañada de un ambiente. Y, y muchas veces hay gente que es más visual, hay gente que es menos visual. Y a conocer a la mejor chef del planeta. Leonor Espinosa, la mejor chef del mundo. Las mujeres no han tenido participación importante en la alta cocina. Son las matronas, son las que dirigen las cocinas criollas, populares, tradicionales. Recuerden suscribirse en YouTube a Julio Sánchez Cristo Oficial, donde ya somos más de 11 mil personas. Soy Carolina n o v o a y de lunes a viernes a las tres de la tarde tenemos una cita en salud y algo más. Hablaremos de nutrición, salud mental, ejercicio, bienestar. Compartiremos con expertos en todos los campos. Pues、para resolver sus dudas y también aprender a cuidarnos mejor cada día. No se lo pierdan, solo aquí en W Radio. Comienza un nuevo día y con él una nueva jornada informativa.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 W Radio, noticias cada instante. ¿Quién dice que la radio no se ve? Todas las plataformas, todo el día, todos los días. En Facebook, Twitter y YouTube l a s encuentra como W Radio Colombia. En Instagram, W Radio Co. la W, más allá del radio.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 De la banda norteamericana Boston, 1986, el corazón de la década de los 80. Esa es la una de la tarde, seis minutos, y arrancamos la última. Sí, es la última hora de esta programación musical que desde las once de la mañana nos ha traído en este viaje fantástico, lleno de canciones de todo tipo: suavecitas más duras, de amor, desamor, la t u s a en español,、eh, en inglés. Quieren que para esta hora, lo que nos queda de, de programación musical, de este turno musical de los domingos, quieren que hagamos otra tanda de español? Entonces, cojo lo que me quedó y, y ustedes empiecen desde ya en Twitter, si quieren, en arroba m o n t o cuarenta y arroba wradiocolombia a mandarme títulos. Y buena energía. Y en Instagram también, en monto40 y wradioco. ¿Qué canción en español quisieran oír? Ya oímos b i z a Rap r Shakira, Miguel Mateos y Los Rodríguez s Indocumentos. Para esta hora hay canciones de Modern Talking: viene Ace of b a s e Annie Lennox, viene Prince, viene、um, Alphaville. Veo algo de、Ed、Sheeran, veo a Madonna.、Mmm, ¿Qué más veo? Bueno, no veo más. No, lo que ustedes quieran, en lo que me quieran apoyar. DJ Nelson Pacheco está ahí en la consola buscando la música.、Eh, vamos con la de Olivia Rodrigo, que habíamos dicho que íbamos a pasar la hora anterior, pero que no alcanzamos. Entonces nos toca arrancar en esta hora. Este sonido me encanta porque yo no sé, amo manejar. Oigan, oigan esto. ¿Ah? Me gusta, me encanta. My driver's license last week, just like we always talked about. Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying c a u s e you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me die.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 Now I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I m i s s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 イドラヴォンパシュシュシュシ Y la música con el sello W en W. Radio three One, two, El Ford de tus sueños con bono hasta de 15 millones de pesos. Ford da la hora en la W. Es la una de la tarde, 19 minutos. No dejes pasar esta oportunidad. Compra ya tu Ford Escape Turbo EcoBoost SE con bono de descuento de 5 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a Ford. .com.co Y cotiza la tuya. Aplican e términos y condiciones. El descuento de cinco millones de pesos aplica a la Portscape EcoBoost SE 2023. Interés de doce coma c efectivo r por o uno ciento e anual. Aplica para los doce primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el uno de enero de dos mil veintitrés. Conoce más en port.com.co. Un、bueno, anuncio antes de seguir pasándoles música. Mañana estrenamos horario en contrarreloj. Ayúdeme a pasar la voz. Cuéntele al de al lado. Dígale que mañana contrarreloj arranca a las cuatro de la tarde hasta las siete de la noche. Las noticias que buscan el tiempo que necesita. Mucha información, contenidos de todo tipo.、Eh, y muy interesantes. Música, tecnología, cine, televisión, tendencias, cuidado del planeta.、Eh, noticias nacionales, internacionales, deportes. De todo un poco, ahí en Contrarreloj, los invitamos a pasar la tarde, una tarde fantástica, llena de información, de la mejor manera. Porque mañana, entre tres y c u arranca t o a r un nuevo programa llamado Salud y Algo más con Paula Bolívar y Carolina Novo. a Así que estaremos atentos para participar, para poder consultar. para hacer de todo un poco salud y algo más de tres a cuatro y luego de cuatro a siete contra reloj. Rosario Gómez y yo con el equipo de periodistas nacionales e internacionales para llevarles a ustedes Todo eso para que estén bien informados antes de terminar la jornada laboral o antes de arrancarla. DJ Nelson Pacheco le dije que、mmm, nos habían pedido una canción de The Outfield que se llama Your Love, en camino viene Alphaville, y una canción de Motley Crue. Y después de la canción de Motley Crue, vamos a recordar lo que va a ser ese concierto junto a la banda británica Death Leper. Así que seguimos con música. a j o s i Tonight Más bonitas de la banda estadounidense Motley c r u e Home Sweet Home, con esas primeras notas que salieron de la composición de Tommy Lee, que se encarga en la banda de la batería, pero también del piano. Desde allí,、eh, desde esas primeras notas compusieron esta tremenda canción que hace parte del de álbum Theater of Pain, Theater of Pain de 1985. Fue lanzado originalmente ese año, pero luego, bueno, hubo un relanzamiento. Esta canción, Home Sweet Home, también incluso tiene una versión de Carrie Underwood, que hizo por ahí、eh, en el año 2009, 2010.、Eh, qué bien, cómo suena de bien también esa versión. Hablando de Motley Crue, ¿dónde están los peludos? Que vamos a ir al concierto de, de esta banda junto a Def Leppard. Ese concierto es en el Parque Simón Bolívar. Para que se programe e 25 de febrero, que eso es sábado. Así que desde muy temprano en la tarde vamos dispuestos a oír lo mejor del repertorio de este par de bandotas. Digo peludos, aunque bueno, yo, no, yo nunca tuve opciones de tener el pelo largo porque alguna vez lo intenté y estaba ya al final muy parecido a Pedro el Escamoso. Entonces ya era muy difícil, ¿no? Yo, los crespos, no. No, no me daban. En todo caso. Eh, estaremos allí viendo a Motley Crue y a Death r e p o r d Ah, y a propósito de Death r e p o r d vayan a la web, busquen en Contrarreloj, en esas eh, eh, piezas, contenidos digitales que van quedando de las entrevistas de la radio. Esta semana, el viernes, es, hace un par de días hablamos con Vivian Campbell, guitarrista de Death r e p o r d una charla en Contrarreloj con. Este músico que nos va a acompañar el 25 de febrero en el Parque Simón Bolívar junto a Motley Crew. Así que la entrevista completica una gran charla de amigos de Vivian Campbell y el equipo de Contrarreloj. Vaya, búsquela, la oye y después conversamos. A propósito, también Motley Crue no viene con Mick Mars, el guitarrista original. Él siempre estuvo muy mal de salud. Sus últimos años con la banda fueron traumáticos, con una enfermedad que llevó desde el comienzo de la agrupación. Y ya al final, pues le queda muy difícil. Para este World Tour, que es el tour internacional, no va a estar. Y va a estar reemplazándolo John Five, que ha tocado con grandes artistas, entre ellos, y creo que、eh, por el que se hizo más famoso es haber tocado. Con、uh, Marilyn Manson. Tenemos un gran show. Ya quiero que sea 25 de febrero. Ya quiero estar allí y oír y saltar y mover la cabeza. Y, y es, es un concierto que invita a la diversión pura y dura. Sí. Son las. Bueno, es la una y t r e 34. Tenemos todavía 26 minutos de programa. Hay tiempo para oír tal vez esta canción, un clásico de la banda Mother. Modern Talking、eh, se llama Brother Louie, en camino a c e of b a s e con The s i g n y Annie Lennox, de su etapa como solista, no con e u r i Mix. Ella hizo algo llamado No More I Love You, que vamos a recordar en esta franja de música aquí en W Radio. Deep, Can't last forever. Why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from me. You're no good, can't you see? Brother Louie Louie Louie. I'm in love, set to breathe. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, Brother Louie Louie Louie. She's only looking it's to me, me. One wants to can't but stay, loves more than he can handle. girls, Oh, come and stay by me forever. Ever. Why does he go on pretending that his love is never? Only love breaks a h e a r t brother Louis Louis Louis. Only love's paradise, oh, she's s o m e t h i n looking t o me. Aire en la W. Montoya. 1995 De la artista Annie Lennox, que para ese momento había puesto pausa en su proyecto musical Eurythmics para dedicarse a hacer canciones como solista. Este fue el segundo álbum musical como solista. El álbum se llama Medusa 1995, con la particularidad de que este álbum tenía Varias canciones, bueno, la gran mayoría eran como o n 11, d o canciones e c que todas habían sido originalmente ya cantadas por hombres y ella las regraba y las convierte en los sencillos de su álbum Medusa 1995. Nos vamos. Bueno, me quedé con ganas de, de ponerles español, pero un oyente、mmm, en Bogotá me sugirió amablemente y me dijo: m o n t o y a a veces los domingos usted llega ahí como medio un poco deschavetado, un poco loco, pensando cosas raras y hace especiales. ¿Por qué no hacer otra vez uno de español? Ya hemos hecho varios, creo que hacemos uno cada dos meses, así como el de las baladas, así como el de los o c h e n t a s o solo n n o v e t a s o canciones con. Bueno, son. Turnos, los famosos turnos musicales de autor. <ríe> sí, e s o s que se salen de lo convencional, de mezclar canciones y más. Entonces, hacemos dentro de ocho días únicamente español, r o c k e en español.、Eh, entonces, desde ya empiezo a recibir los títulos y más bien, ya hicimos la tandita hoy y, y nos despedimos con un par de canciones. Creo que tengo tiempo de hacerlo. Gracias, muchas gracias, DJ Nelson Pacheco, por estar allí, por aguantarme, por aguantarse las solicitudes exóticas de los oyentes. Nos vamos juntos. Gracias, DJ Nelson Pacheco. Está en redes, síganlo en Instagram, DJ Nelson Pacheco. Y yo, Montoya, nos vamos con ganas de almorzar, de hacer planes, de disfrutar lo que queda de esta tarde de domingo. Espero que hayan... Eh, sido felices desde las once de la mañana en ese momento especial en el que saludamos y les dijimos: Mire, esto es lo que hay y esto es lo que queremos hacer. Y ustedes empezaron a nutrir esta programación musical con sus canciones. Ya viene Eduardo Peña desde las dos de la tarde con su música. Por ahora creo que tenemos espacio para dos canciones más.、Mm, yo creo que esta puede ser perfecta para despedirnos. Y si hay tiempo, algo de b a l t i m o r e que un oyente en la ciudad de Medellín y otro oyente en la ciudad de. De Cali me pidieron desde temprano la canción de Tarzán, bueno, Tarzan Boy. Por ahora, esto es Purple Rain. Feliz resto de domingo para todos. Chao. I said, wonder, this message gets you. Radio, la voz del mundo. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Leyenda del fútbol de Brasil, Roberto Carlos. Hemos conseguido traer a, a todos los amigos nuestros n o que es muy difícil reunir. Embajador de los Estados Unidos en la Unión Soviética, Jack Matlock. Gorbachev fue r e a l m e t e n c o r a j a d o r interacción. アルベダ・キング、ダーソー・アル・レンド・マーティン・ルー・アボシン・ウォッツ・エンド・ア Jefe de Gobierno de Ciudad de México. Hemos tenido logros muy importantes. Somos parte del proyecto que encabeza el presidente López Obrador. Del caso Roe versus Wade, Linda Coffey. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Hola, soy Paula Bolívar y desde el próximo lunes 16 de enero a las tres de la tarde estaré con Carolina n o v o a en el nuevo espacio de W Radio. Salud y algo más. Tendremos expertos, consejos y los más recientes desarrollos tecnológicos para que ustedes, nuestros oyentes, aprendan a cuidar, ejercitar y mantener en equilibrio su cuerpo. Salud y algo más. Comienza un nuevo día y con él una nueva jornada informativa.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 Conéctese para que sigan las denuncias, sigan las entrevistas, sigan los debates. Sigue la W en digital, en la casa, en la oficina, en el carro, en la calle. W Radio, cerca, muy cerca de usted. w r a d i o p u n t o c o m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 2 de la tarde en.nw en radio. No dejes pasar esta oportunidad. Compra ya tu Ford con bono de descuento de hasta 15 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a Ford.com.co y cotiza. Aplican términos y condiciones. El descuento de 15 millones de pesos aplica a la Ranger Limited Black Edition 2023. Un bono diferente podría aplicar a otros vehículos. Interés de 12,01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el 31 de enero de 2023.、Con más en post.com.co la mejor música, está en, ¿La mejor música está, está en el aire con Eduardo Peña、el、Eduardo Peña en W Radio Hola, ¿cómo estás? Eduardo Peña